Tenemos ahora para hablar con los propios protagonistas. Una de las novedades que surgió este fin de semana tiene que ver con la reunión que tuvo el gobernador de la provincia con Rodolfo Aguiar y que de ahí surge el anuncio de que el 10 de junio va a haber finalmente un nuevo encuentro para saber qué va pasando con los destinos del salario de los trabajadores estatales. Lo tenemos en línea, agradecemos unos minutos a Rodolfo Aguiar para hablar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va acá en Radio Encuentro? Lo saludan, s Walter y Sofía. Rodolfo, buen día. b i e n un saludo. t i e n e acá la audiencia. Bueno,、eh, consultarle primero que nada, este, ¿qué, qué, ¿qué conclusión sacó e s a reunión? Nosotros la semana pasada hablamos con Mónica s i l v a y nos decía que la provincia ya estaba jugada con la ley de bases. ¿Hablaron de la ley de bases、eh, o solo se trató del de tema de paritarias provinciales? Me imagino que hablaron de todo, ¿no? No, sí, abordamos un tema. Yo creo que la las reuniones、eh, festín, que he tenido con e r m a n o Petit. Es primero confirmar su puesto. Del o s e、eh, s t a a t l e s que se le dé continuidad al proceso de negociación salarial en la provincia, no es lo que está ocurriendo en el resto del país. En el Estado Nacional venimos sin tener aumentos en el mes de abril, no sabemos si lo vamos a tener en junio, por lo tanto, reafirmar las negociaciones salariales y que éstas permitan defender. En, en, en un proceso de ajuste brutal como el que enfrentamos, el poder de compra o adquisitivo de los ingresos de los trabajadores del sector público、eh, es muy importante. Lo segundo, bueno, también eh, eh, destacar y valorar que la idea de discutir un, un, un nuevo Estado en la provincia,、eh, no sea mediante una, una mini ley base, sino que sea. A través del convenio colectivo de trabajo. Digo, porque recién con un colega suyo tenía la misma apreciación. Yo tengo la sensación que aquellas y aquellos a todos los actores en r y o Negro, incluido el periodismo,、eh, bueno, le, le, le, les está costando tomar conciencia y diferenciar lo que está, de lo que está pasando en nuestro país, porque en nuestro país se impulsa un programa económico que nos lleva a todo esto, a todos, y fundamentalmente. Eh, eh, eh, ese impacto se siente en las provincias y en los municipios. Las medidas que toma el gobierno nacional mueven a todas las provincias. No todos creen eso. Y entonces yo digo: Mire, yo ahora ya, estoy, ya estoy en Buenos Aires de vuelta. Voy a mi oficina, voy a contar despedidos al, en ¿Sí? el Estado Nacional. ¿eh? Uh -huh. Eso no está ocurriendo en Río Negro.、Uh -huh. Y yo digo: ¿Usted defiende un gobierno? No, no estoy defendiendo ni a un gobierno ni a un gobernador. Que se defiendan solos o tendrán quien los defienda. Yo tengo que defender a los trabajadores, a lo que yo sí estoy diciendo. Bueno, hasta aquí, hasta aquí, después de cinco meses de un, de un gobierno que, de, de extrema derecha que llegó al poder con el voto popular y que quiere aplicar el mismo programa económico que la dictadura militar, hasta aquí en Río Negro nos venimos defendiendo bastante bien. Y tenemos que ser capaces de reconocerlo. Y tal vez por falta de formación, de. c c c a a a p i i t ó Nuestra n propia, ¿eh? de la dirigencia sindical, pero digo, y desconocimiento de lo que es el convenio colectivo de trabajo como herramienta, incluso para la dirigencia política o para, para los trabajadores de la prensa, no estemos valorando en su verdadera dimensión lo que está ocurriendo. Y es que si hay un Estado que d i s c u t i r l u e g o en la provincia, lo vamos a discutir en un convenio con la participación. De las trabajadoras y de los trabajadores, no nos van a clavar una ley que nosotros la vamos a mirar desde la vereda. Entonces, digo primero, destacar todo eso. Sí, que, que yo creo que es un valor que, que, que estamos teniendo los sindicatos. Y después, por supuesto,、eh, la charla pasó por distintos motivos. No es necesario que yo al gobernador le diga lo que pienso de la ley base, él lo sabe con total. Claridad, nosotros el día que la ley base sea tratada en el Congreso vamos a, a, a hacer, realizar un paro de 24 horas y a movilizarnos. Yo creo en una de las movilizaciones más grandes desde, eh, eh, que, desde que tenemos el nuevo gobierno a nivel nacional para evitar que los senadores y las senadoras sean tan sinvergüenzas y chantas como las diputadas y los diputados que levantaron la mano para aprobar una ley que le va a destruir la vida. A millones de argentinos, bueno, pero justamente por eso le preguntaba、eh, si le dijo a b r e t n e c si no podía rever la postura de Silva, porque Silva tiene un voto clave ahí. No, sí, esa fue una de las, las, las primeros planteos cuando nos sentamos que le dijimos. ¿Y qué dijo? No, de eso no hablamos, Rodolfo. Le dijo a l b e r t o no. no. Un político, va, por lo menos, este nunca dice que no, pero uno <risa> sabe cuando, aunque no lo diga, lo está diciendo hasta ahora, claro. Está. Bueno,、eh, confirmamos. Vamos,、sí. vamos a ver cuál es el. el, el, el... ¿Qué, ¿Qué termina haciendo la ley base para la provincia? ¿Qué termina haciendo? ¿Quién tuvo razón? Eh, eh, acá dijeron a las provincias las vamos a fundir y, y, y lo están haciendo. El gobierno nacional está cumpliendo. Hoy hay una nacionalización. De las ganancias y una coparticipación de las pérdidas, todos los impuestos que son comparticipables se d e r r u m b a n porque caen las ventas. El único que crece es el impuesto país, que es el impuesto nacional que no se coparticipa. Si uno analiza los despidos que se dan en el Estado Nacional, todos esos trabajadores despedidos están en las provincias porque hay un retiro del Estado Nacional de su presencia, de todas las provincias y esa demanda esa, de esos millones de personas que quedan abandonadas. Es una demanda que se reorienta al Estado provincial y a los Estados municipales. Por eso nosotros decíamos, gobernadores, intendentes, despiértense, porque los están llevando puestos, puestos a ustedes. Bueno, vamos a ver quién, quién、eh, rápidamente vamos, vamos, vamos a, a, a conocer cuáles son los resultados、eh, de, de apoyar, de l e e que、eh, pone las ollas a la l e l e de la Cruz i ó n Azul. Un saqueo sin q u e en materia de la reforma laboral nos retrotrae de manera directa a la década del 90, al sector privado y al sector público. No es exagerar decir que lo hace a la última dictadura militar porque pone en disponibilidad a todos los empleados públicos. Eso ocurrió solo durante los gobiernos militares, bajo lo que se denominó la ley de prescindibilidad. Uh -huh. Aguilar,、eh, Y hablaron del tema afiliaciones.、Eh, uh -huh. Están haciendo una denuncia u s t e d como trabajador del Estado. Una de las trabajadoras、eh, que va, una de las que representa a ATE, ha denunciado que la libertad avanza, ha usado su nombre. Todo bueno, está, ahí se está comprobando. Todo. ¿Se todo o habló de ese tema? No, no se habló, no se, no, no, no, no, no, no se, no se tocó, sí, como, como tema general.、Eh, el, el proceso de denuncia que, que estaban r e j a y a n d o sobre esa fuerza política, pero no, no, no, no hablamos. De, de eso puntualmente, de, de, la mayor parte de la reunión bueno, se la llevó, la, independientemente de esto que usted plantea y de las posturas absolutamente contrarias、eh, con que tenemos con la ley base,、eh, el, el, el escenario nacional y、eh, bueno, cuál, va, cuál es su impacto en, en, en las provincias, en nuestro caso. Eh, bueno, eh, la mirada por un momento de la cartera de Hacienda del de, de Ministerio de Economía era que no podría existir incremento、eh, salarial en el mes de junio. Yo creo que nosotros íbamos muy, muy concentrados a esa reunión en garantizar la continuidad de las paritarias y que se garanticen incrementos mensuales que eh, eh, permitan que los salarios le sigan dando pelea a la, a la inflación, manteniendo. Eh, su poder de compra, poder adquisitivo. Así que,、eh, eso, eso, fue que eh, eso, eso fue lo que resaltamos en la reunión y alguna que tiene que ver con situaciones. Por ejemplo, pues, la crisis que hoy、eh, padecen, sufren casi 500、eh, trabajadores que, como el personal de servicio de apoyo, los comúnmente conocidos para nosotros como porteras y porteros de e s、sí. c u e l a que hoy están bajo un régimen de horas cátedras. b u e n a pesar de que eso fue un reclamo insistente de ATE, que finalmente eh, eh, eh, la situación se regularice y el compromiso del gobernador de incluir ese tema en、pues, la próxima paritaria, por ahí、eh, pasó lo, lo principal de la charla. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Sé que anda de acá para allá y queríamos hablar un poco de cómo había sido. Entonces, confirmado el 10 de junio a las 10 de la mañana esta reunión para ver cómo continuar y esta reunión paritaria. Así será. Abrazo grande. Muchas gracias. Como siempre, nosotros los agradecidos con ustedes. Un saludo para todas y todos. Hasta luego, Rodolfo Aguiar hablando con nosotros, uno de los protagonistas del fin de semana, a partir de la imagen que se dio a conocer, de, de sentarse reunión, mano、sí. a mano con el gobernador Alberto Bretrínez sobre lo que, bueno, él entiende que acá se está dando y es verdad, eso hay que ser honestos, este, por ahora no.、Si、en, no se ha、eh, notado hay...、eh, lo que está ocurriendo a nivel nacional con los despidos en el sector de trabajadores del Estado, digamos.